De 6 a 7 y media de la tarde Pero en repetición Y también comentarte que Uscal Música También lo puedes volver a escuchar Cuando más a ti te guste A la mañana, a la tarde o a la noche En cuanto acaba este programa Ya que lo tenemos colgado para ti En la página que tenemos de Facebook facebook.com barra euskalmusica berriozar y ratia donde aparte de escuchar este programa también nos eh, damos a conocer las noticias más destacadas de la semana la agenda de conciertos y por supuesto los videoclips de grupos de Euskal Herria todo ello en facebook.com barra euskalmusica berriozar y ratia En el programa de hoy de Uscal Música vamos a poder escuchar, entre otros, a la formación de Lumbier, al chatu, también estarán por aquí sonando Chapel Punk o la banda de Iruña, Yo Su John, y más con ese álbum debut titulado Menos Punk y más rancheras. Y aparte de ello, pues a eso de las 7 menos 10, 7 menos 5, tendremos visita esta semana, eh, pues eh, tendremos en los estudios de Berriozán y Ratia, en el programa de Música, a una de las dos vocalistas de la formación Line, más concretamente hablaremos, charlaremos con Leire. Que nos hablará por supuesto de este tercer trabajo discográfico Chimele Tag de reciente pues, eh, publicación También, como no, eh, hablaremos de la trayectoria musical de la banda Desde sus inicios hasta ahora Hablaremos de sus eh, tres discos que tienen en el mercado musical Y también hablaremos de los conciertos Lo dicho con ella, con Leire, vocalista de Line Charlaremos, hablaremos en el programa de hoy De Usca Música, lo dicho A eso de las 7 menos 10, 7 menos 5 de la tarde Música Pues este es el contenido que tenemos para ti este jueves en riguroso directo, este fin de semana en repetición en el 100.8 de la FM en Berriozar y Ratia y en internet en euskiplaza.net Bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza una nueva edición de Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria Y lo vamos a hacer con una formación que nos llega desde Lumbier, Irunberri. Hablamos de la formación Alchatou, eh, un trío jovencísimo compuesto por Ibai, Julen e Iker. Ellos, lo dicho, vienen de Lumbier, de Irunberri y empezaron ya hace un par de años... Ah, pues a andar En esto de la música y lo hicieron Bastante bien con su primer Trabajo discográfico con temas Como por ejemplo música Shainetan Ametsiko Garaya o la versión De la canción Ilumberri Lumbier o la recreación de texto De Joe Straver, el de Future is Ungreater, ahora regresan Al panorama musical, ya llevan unos meses Con lo que es su segundo larga Duración titulado Itcha Y del vamos a extraer dos de los temas Lambroaren Doñua y Laguna. Es uno de los grupos que van a dar mucho, mucho de qué hablar en el panorama de Euskal Herria 16, 17 años, y Ibai, Iker y Yulen desde Lumberri, Lumpier Comenzamos con caña, comenzamos con fuerza, comenzamos con buen rock and roll El programa de hoy de Euskal Música lo hacemos con Alachatu en lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta jovencísima banda para este trío de Ilumber y Lumbier y os hacen llamar al chatu que regresan al panorama musical con nuevo trabajo discográfico titulado Itcha y con 15 rockeros temas como los que estamos escuchando los temas Lambran Endoñoa o este estos últimos compases del decimocuarto corte del álbum Lagunaker que ha tenido una importante colaboración, la de a la voz y a la guitarra, en el tema Sé tú mismo, de Camiero, de la formación Vendetta. Pues ahí está, el buen rock and roll que nos llega desde aquí cerquita, desde Ilumberri, Lumbier, de esta formación de Alchatu. Con ellos hemos comenzado el programa de Euskal Música y nos vamos con una banda que ya lleva un montón de años en esto de la música de Euskal Herria, nos vamos a ir hasta Eibar, ya que en 1987 se formó Sutagar, una de las formaciones más clásicas del metal en euskera, con 16 trabajos discográficos en su haber, sus conciertos son de modelos con un repertorio sólido, repleto de temas de toda su carrera musical. Su último trabajo de estudio es el disco Visi gaude de el año 2013, que es el que vamos a escuchar ahora mismito, por Que te he dicho que tiene directos demo de demoledores porque este viernes a partir de las 9 y media de la noche estarán abriendo fuego, estarán dándolo todo encima del escenario de la sala central. Así que mañana viernes a partir de las 9 y media de la noche en la sala central en el casco viejo de Iruña tenemos nada más y nada menos que los Sutagar, presentando este álbum Visiric y por supuesto también habla, como no, como viene siendo habitual en sus conciertos en su larga trayectoria musical clásicos de la banda, nosotros lo dicho nos quedamos con su último trabajo y nos quedamos con los temas Es Echiorain y Visiric Gaudé ustearen hori horrela ez de la jakizu norpera berera doan mundu gaizo asko sentitzen gara gatitu eukxietzean aldu Quan Ena sigara Egu ki pean Ahí está la caña y la fuerza y la energía que nos trae este cuarteto de Eibar, Raíctor, Gorozao Belgaray, Igor Diez, Xavi Bastida y Galder Arryllaga. Su último trabajo discográfico del 2013, Visirica UD, y con temas tan cañeros y tan contundentes como esto que estamos escuchando, el tema que da título al álbum... Que anteriormente escuchábamos el tema es c o con el cual abren este nuevo larga duración autoproducido por ellos mismos por su sello j k e k i -E Recordarte que mañana viernes se cita con ellos en la sala central. Será a partir de las 9 y media de la noche. Apertura de puertas una hora antes a las 8.30. Comentaste que la entrada anticipada vale 15 euros. Yo creo que habrá por algún sitio aún... Tendrás la oportunidad de pillar y si no, en taquilla a 18 euros las entradas anticipadas en el infernito, tatuajes Thai Walden, librería, la guillotine la tejería de la mañueta y viajes, chill art en Uarte así que ya lo sabes, mañana nueve y media Sutagar en la sala central de Iruña y hay que comentarte, ya que estamos hablando de conciertos, que mañana viernes no sé cómo habrán hecho esto pero en la sala Totem está Sociedad Alcohólica junto a Bourbon Kings, así que Tú decides dónde quieres ir, si a ver a Los Utahar o a ver a Sociad Alcólica y Los Bourbon Kings. Así que mañana tenemos un viernes auténtico, auténtico, repleto de buena caña y de buena fuerza. Y nos vamos ahora con el señor Íñigo Arrasate, La Usirica, más como más conocido como Iñiguito, Chapel o Chapela, que estuvo actuando, como bien sabrás, en la formación Echayac, que ahora pues en 2000 publicaron su primer álbum Bajo el nombre de Chapel Punk Ahora mismo han publicado lo que es Su nuevo trabajo discográfico Los mejores de los peores Con el músico y técnico de sonido asular Arizmendi en los estudios Ame de Mutricu Comentar que Chapel Punk Edita su sexto disco Bajo el título de los mejores, los peores Las canciones están elaboradas En clave de rock y punk Chapel Punk nos trae unas cuantas gotas Que marcan la diferencia a anteriores discos Hay un tema escoa punk En el que sorprende las trompetas Saxos y trombones Un tema con la constante hoy punk Y una canción con comienzo en forma de balada Que se transforma en punk al final de la canción Nos quedamos pues con este nuevo larga duración El sello es Vagaviga Ellos son Chapel Punk Y Niguito y toda su gente Todos sus amigos con el álbum Los mejores de los peores Y de este álbum te extraemos los temas Titulados Betty Aurrera y No Entiendo Música Ardugulo cachetez allocation expliquer es est ce qui me ardugulo oh, ça va tout Laue Guretzean daude Txalapartagera Umeak jolasten Muzika doi nubea Herri bat, gaztetxe bat Herri bat oitzean bat Zutari denok batera Guazen gaztetxera Beti aurrera, beti aurrera Inoiz bezatzera Gaztetxea, guretzea Guretzea Beti aurrera, beti aurrera Inoiz bezatzera Gaztetxea ...por Iñiguita a las voces, por atrofia abajo bajo y a los coros... ...por Chapas a la guitarra y a los coros... ...por Toki a la batería... ...la formación Chapel Punk... ...vamos a ver un poquito de sus discos... ...¿te parece bien la discografía de la banda? ...que comenzó con su nombre, Chapel Punk... ...en el 2000... ...en el 2002 llegaría... ...la bla bla stop... ...en el 2004, tonto el que lo lea... ...en el 2009, vaya full... ...en el 2012, crem de la crem... ...y en el 2014 regresan con este nuevo larga duración con temas como por ejemplo los que hemos escuchado, Betty Aurrera, y no entiendo, en total 14 temas, bajo el sello discográfico de Vaga Viga de la localidad de Lequeitio nos venimos hasta Iruña ya que nos vamos a ir con una banda de reciente creación en lo que se refiere a su primer trabajo discográfico, hablamos de Josu, John Imas, una banda que ya estuvo por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratiá por el programa Euskal Música, estuvo John Josu, Chapo, Ander e Imanol para presentarnos este Este su primer larga duración titulado más concretamente Menos Punk y más rancheras Además de hablarnos de su disco, de hablarnos de sus conciertos Pudimos escuchar dos temas ya que se trajeron la acordeón Se trajeron la guitarra En definitiva que disfrutamos de dos de los temas que están incluidos En lo que es este primer larga duración Nos dejaron su disco así que vamos a machacarlo bien Y vamos hoy a disfrutar de dos de los temas El tema... Erris Erri y el tema titulado más concretamente Urre Belcha. Vamos con un poquito de fiesta, vamos con un poquito de alegría aquí en Euskal Música, en y Ratia, nos vamos con Yosu, Jon y más. Zerihibitzea Festa festari festa esaltuen dendezela Bazerta ezkin guztiak irotea Poli tabai hori ofizioa Baia balauka handia harazoa Que no en boudoir, ni esta jarre que manda con muchouar, miota cada e de necesidad, un avego solos junticos al bajar. Pues ahí está sonando la buena música de esta formación de Iruña, la buena música de Yosu Yonimas, con este su primer larga duración, titulado más concretamente menos Punk y Más Rancheras. Dos de los temas, Erris, Erri, o esto que acabamos de escuchar, el sexto corte del álbum. Urre Belcha. Y de Iruña nos vamos a Gares Puente la Reina, porque también, también se pasaron por aquí, por el programa Euskal Música, por Berriozar y Ratia, la formación Accord, para presentarnos su primer larga duración. Hablamos de Iñaki a la batería, de Arón al bajo, de Íñigo a la guitarra y a las voces de Olaya y Sayoa. Ya estuvieron también eh, presentando este disco en Iruña, en el casco viejo, en varios bares y, bueno, el directo parece, parece que Está sorprendiendo a la gente gustosamente Próximos conciertos 6 de junio en la pista de Eugi 16 de junio en la Taberna Paray de Gasteiz Y luego los tenemos aquí El 20 de junio estarán en las chondas De Azpilagaña y el 25 de junio Estarán en las chondas De Barañain para presentarnos Este primer larga duración Encima del escenario Temas interesantes Como la versión un poquito más rockera Y más contundente Que hace esta formación de Gares De Accord Del clásico de alice Eta Maider a Bat Pero vamos con los eh, temas propios Temas eh, hechos por Accord Y nos vamos a quedar con los temas Natura de garrasia Y el tema Ximén Duak <música> y la energía que nos trae esta formación eh, Gares Puente la Reina primer larga duración Accord y ahí están sonando los temas Natura den Garrasia puesto que estamos escuchando Ximenduaka estrenándose en el panorama musical de Euskalaria como Accord ahí está esta formación Dando caña y dando guerra, los primeros compases. Esta banda de Euskal Herria lo escuchas en la sintonía de 100.8 en Berriozar y Ratia, en internet, en uskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Ya sabes que estamos contigo cada jueves en riguroso directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde. Otra posibilidad de escucharnos es el fin de semana, sábado y domingo en repetición en la misma franja horaria de seis a siete y media de la tarde, y otra también posibilidad es escucharnos a la hora que más te guste, mañana tarde o noche, en cuanto acabe este programa, a través de facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia, donde cada semana, por supuesto, al acabar los 90 minutos dedicados a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, lo colgamos para ti en facebook.com. Barra, Euskal Música, Berriozar Y Ratia, ya no nos vamos Con otra historia, hemos comenzado Con la formación de Ilum Berry Al chatu, hemos continuado con la caña De los Eibarreses sutagar Nos hemos ido a Lequeitio con Iñiguito Con Chapel Punk y hemos venido a Iruña Para escuchar el álbum Menos Punk y más rancheras Yosu, John y más, será el grupo Y hemos terminado con esta banda De Gares ponte a la Reina con Accord Ya no nos vamos a ir Hasta Bilbo, nos vamos a ir con la Orquesta Sinfónica de Bilbao y con la formación Corronchi, ya que en Nos deleitaron pues con una extraordinaria lectura del folk desde la perspectiva sinfónica En ese concierto que dieron eh, pues más concretamente en agosto en plenas fiestas de eh, Bilbo en la Azte Nagusia Ahí grabaron este álbum que luego pues eh, lo han sacado bajo el nombre de Corronchi and Bilbao Orquesta Symphony En el cual pues te puedes encontrar los clásicos de Corronchi durante su trayectoria musical Un DVD y CD que lo han sacado con motivo del vigésimo aniversario de la banda Lo que vamos a escuchar, dos de los temas incluidos en este álbum En este álbum, CD y DVD, grabado, lo dicho, en la Astenagushia de Bilbo en el 2014 Más concretamente el año pasado Nos quedamos con los temas, José Andriari y Arcupeco Danchaka <risa> ka uh. Mi pa San Antonio, porpa con rentzeko, güe risa maijie que suraño, 8 grados sube esta dejo. Mike ismaria, I want Corona ne sateco oh se chi mai ti e in diña eita no zo ferisa yeah. mai ki evi egelo sempa yeah. kisone yeah. Let's go! Pues así suena Corronchi con la Orquesta Sinfónica de Bilbao En su décimo aniversario, eh No vigésimo, como hemos dicho A la, a la hora de presentar a esta formación A ¿eh? Corronchi les queríamos hacer Más mayores de los que son 10 años en la escena musical Y con este pues el décimo aniversario Pues han querido hacer un nuevo reto Junto a la Orquesta Sinfónica de Bilbao Que les ha salido muy muy bien Con un espléndido repertorio de regalo Canciones para todo el mundo 12 canciones en total ...las que se grabaron en su día, más concretamente en la astenausia de Bilbo... ...el pasado 20 de agosto del 2014, más concretamente en el escenario a banda Abando y Barra... ...dentro de lo dicho de la Astenagusha de Bilbo. En este disco, en este concierto, pues han colaborado músicos como Gallicoich Mendizábal... ...Ivón Coterón, Dani Conde y los bailarines de Oinkaridanchat Aldean... Pues ahí están sonando dos de las canciones incluidas en este repertorio grabado en directo. Los temas titulados más concretamente José Andreari o esto que estamos escuchando Bueno, acabar de escuchar ya Porque ahora están los aplausos finales Del tema Arcúpeco Dan Chak Y ya tenemos por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia Por el programa de Úscar Música a Una de las dos vocalistas De la formación Line Más concretamente Aleire Vera Saluce Para hablarnos de este su tercer Recién estrenado Chimeletak Tercer álbum con canciones Repletas de auténtico rock Pero antes de ir con ello Vamos con un par de noticias Y es que la formación de Bilbo B.C. Boms se separan. Hay que decir que el comunicado de la banda, lo puedes eh, visualizar, lo puedes leer en el Facebook del programa facebook.com barra euskalmusica berriozarrirartia aparte de ello, te puedes eh, descargar y puedes disfrutar de uno de los videoclips de esta banda, el tema 100% de barrio, y otra noticia importante, y es que ya está aquí la duodécima edición del Festi rock La Oreja Cortada, evento gratuito que se celebrará en Tafaya el sábado 27 de junio, coincidiendo con Las fiestas de la juventud y que contará Con Fiestras, Zartacocca Rube Pride, Alchatou y Jaleo En la zona ruedo desde las 6 de la tarde y con los grupos McGregor, también estará Dinamita Galchagorriac y Porquería Más concretamente en otra de las zonas De este festival El cartel completo lo puedes Ver en facebook.com Barra Euskal Música Berriozar y Ratia, 27 de junio Sábado, duodécima edición del Festi rock la oreja cortada en la Localidad de Tafaya Y ahora sí que sí, vamos a escuchar Uno de los temas incluidos dentro de lo que es El tercer larga duración para esta formación Para Line, dentro de su álbum Chimileteac, y enseguida charlamos con Una de las vocalistas de la banda, más concretamente efundamente con Leire, veras saluces. es el tema con el cual se abre lo que es el nuevo trabajo discográfico para la formación online y además es el título de este nuevo disco. Después de editar en el 2011, Leyo Aker regresan con nuevo material. Este Quinteto de Villabona para hablar de este nuevo trabajo discográfico de los conciertos de la trayectoria musical. Tenemos con nosotros en el programa Euskal Música una de las dos vocalistas de la banda, más concretamente eh al aire Artsaleón. Kaixo Artsaleón. Eh, para comenzar vamos a com vamos a hacerlo pues hablando un poquito de los inicios de la banda, ¿no? Eh sí. cuándo se formó, cómo se formó Line. Pues Line se formó en el 2007 con Cristina y conmigo. Que, bueno, pues la verdad no, no, no intentamos eh, crear el grupo, sino que surgió, sí. ¿no? Porque Cristina y yo pues una tarde fuimos a, a un parque a tomar el sol con una guitarra y no, unas amigas nos grabaron cantando una canción, la subieron a YouTube y pues en tres meses ya tenía 20.000, 50.000 visitas y en día pues tiene casi 500.000 visitas, sí. creo. Una canción del grupo Lore, Sure Doñua, se titula... Y yo creo que bueno, pues tuvimos éxito porque quizá era el, la primera canción eh, así en acústica, versionada, en euskera, ¿no? Igual la gente pues se sorprendió un poco y por eso tuvo un poco de bombo. Y luego pues eh, ganamos el, el Gastea Maqueta Leiaqueta, uh -huh. el eh, concurso de maquetas de, de la radio Gastea. Y pues con eso, claro, pues <ríe> eso supuso ya mucho mucha cosa para nosotros, ¿no? Éramos unos niños de 16, 17 años y era la más joven, con 16 años. Uh -huh. Y al final, pues la verdad que, jo, quizá mmm, nos vino demasiado grande, ¿no? Porque no supimos disfrutar el, el momento, momento. Sí, yo creo que sí, es como que, como todo vino tan de sorpresa, ¿Sí? es como que, uy, mira, nos ha llegado esto ahora, mira, tocamos en el Bebeka Live con Depeche Mode, fíjate, uf. O sea, no nos dábamos cuenta, nosotros nos montamos en el tren sin saber que ya estábamos montados, ¿no? ¿Sí? Era, no sé... Eh, aparte del tema Que has eh, comentado ahora mismito El dúo sí. que hicisteis en Lo que es el parque hay más videoclips sí. no De temas sí, sí. Por lo menos en Youtube he encontrado al menos dos o tres Sí, y, um, creo que más también <risa> eh, Claro, el ganar el Gastea Maqueta Leiaqueta supuso Que hiciéramos un videoclip también uh -huh. Con la canción Aukera Berribat Luego con el primer disco Sacamos eh, el videoclip De Icharopena Uchi en caixa Eh, luego Creo que salió Asken and Spena Que es en, en mi antigua C15 Que es los cinco en un coche metidos uh -huh. Y luego también Utopía Bueno, ya ha habido unos cuantos La verdad eh, A la formación le pusisteis el nombre de Line ¿Cómo surge sí. este nombre? ¿Le disteis muchas vueltas? ¿Tiene algún <risa> significado especial para la banda? Mira, es que tal y como te cuento Como todo fue tan de sorpresa Eso tampoco tiene tanto trasfondo La verdad, porque la cuestión es que Con, con el vídeo de YouTube tuvimos tanto éxito que nos empezaron a llamar a ver si dábamos conciertos. Entonces, pues les dijimos a nuestros tres amigos de, de la música escola, pues a ver, los que tocaban la batería, la guitarra y el bajo, a ver si tocarían con nosotras. Y así surgió Line. Entonces, claro, nos llamaron y ¿cómo, cómo os llamáis como grupo? Porque necesitamos ponerlo para el cartel del concierto. Y no teníamos ni nombre un mes antes de, del concierto, ¿no? Y pues un, un amigo estaba sacándose el título de EGA, de euskera, y pues en las listas de los sinónimos miramos... ¡Ay, mira line qué bonito! Bueno, pues tal cual, line <risa> <risa> tampoco ¿Y los componentes venís de otras formaciones o es con Lain con... cuando dais el primer paso en esto de la música, digámoslo así? El primer paso sí lo dimos con Line, pero luego cada uno también eh, pues por ejemplo, Javier Bajista John, que es batería y pianista, eh, y Manol era el antiguo guitarrista, pero también participa, esos tres participan en el grupo Dolche Tangana, que es como más ska. Eh, Cristina también canta con ellos en algunos temas. Yo suelo cantar con Iker, el cantante de La Uroba, en su proyecto musical personal. Y también pues colaboro con un grupo de música barroca que ahora pues vamos a hacer una gira europea y así, pues bueno, cada uno tiene sus cositas sí, luego, sí. ¿no? Sí. Música barroca con no, con no. páginas un poquito. Es un claro. poco extraño porque eh, pues no sé, surgió así, me, me llamaron un día y pues son unos músicos la verdad muy reconocidos mundialmente y son pues de Tolosa, del lado de casa, la verdad. Y me llamaron para probar Y a ellos les gustó, a mí también, la experiencia y todo. Entonces, pues me animé, grabé un disco con ellos y ahora lo van a sacar con, con el gran músico Jordi Sabal. Uh -huh. Y con su discográfica, al final, pues, bueno, hago un paso importante, ¿no? <risa> en ah. cuanto a influencias musicales, a la hora de sacar adelante este proyecto, ¿algún grupo os influyó? ¿Tenéis algún <risa> estilo de música así o algún grupo de referencia? <risa> es que cada uno es de su casa, la verdad, porque ahora mismo somos seis en el grupo y pff, cada uno... Tenemos nuestros gustos musicales. A mí, por ejemplo, y también al bajista, eh, Querobia, el grupo de Pamplona, creo. Es eh, un grupo muy referente para nosotros a nivel de la música vasca, ¿no? Eh, pero bueno, luego ya, pues, ACDC, System of a Down, eh, Foo Fighters, eh, de todo, la verdad. Y de o sea, esos estilos musicales ha salido line. Sí. Exactamente, fíjate. <risa> sí. eh, tenéis tres discos en el mercado ya. Sí. Eh, contarnos eh, Cuéntanos un poquito por encima cuáles son, qué tal la aceptación han tenido ante el público los dos anteriores. Uh -huh. Pues la verdad que el primero fue casi seguido con, con ganar el, la maqueta, maqueta. Leiaqueta. Entonces pues la verdad fue un disco bastante hecho. Sin pensarlo mucho, tal y como todo el proceso de Line, pues cada uno tenía unas canciones tal, pues las, las pusimos en el grupo y es como un disco, a mi parecer, o sea, le tengo muchísimo cariño, pero no tiene mucho sentido en todo su, ¿Su, conjunto? su un conjunto, sí, la verdad, porque cada canción es de su madre, pero la verdad eh, me sorprende muchísimo porque las canciones de ese disco gustaron muchísimo, ¿no? Y es algo que digo, jo, qué horror, yo escuché el primer disco y digo, qué horror, por favor, ¿cómo pudimos hacer esto? <risa> Pero la verdad que tuvo una aceptación tremenda, dimos uh -huh. como cuarenta y pico conciertos con ese disco, en uh -huh. dos años, y luego pues el segundo disco era como algo más pensado, más meditado, cada canción, mm, eh, por lo menos intentamos que tuviera una cohesión el disco en sí, ¿no? Uh -huh. Y lo producimos bastante, tal... No como este la verdad pero pero si sí, al final pues sabíamos siendo muy jóvenes o para sea, el, el segundo disco yo tenía 18 años o si sea, sí. eh, antes de hablar del disco chimeleta que estáis ya presentando lo qué diferencia encontráis entre los line de los inicios a los de este nuevo trabajo un poquito la evolución que ha dado la banda Uf, eh, bueno sobre todo la edad creo yo influye mucho eh, influye mucho también que Los componentes se hayan cambiado y Manuel dejó el grupo, entonces eh, eh, probamos con mikel que es un guitarrista del pueblo, y eh, no sé, nos, nos entró la cosilla esa de que ojo, vamos a probar con dos guitarras porque creemos que le va a dar mucha fuerza. Y entonces entró Joseba entonces eso, claro, cambió muchísimo el grupo porque nosotros, pues ahora mismo tenemos 23, 24 años y Joseba y Miquel tienen 30 años entonces, la diferencia de edad su, su experiencia, su experiencia musical, porque ellos vienen del mundo más metalero, uh -huh. pues ha influido mucho, ¿no? en, en este en es este eso. disco de Chimeletac sí. uh -huh. eh, Ya metidos ese lleno en Chimeletac ¿cómo fue el proceso de grabación del disco? ¿cuánto tiempo estuviste en el estudio de grabación? ¿alguna uh -huh. anécdota que se pueda contar? ¿no? <risa> Pues, bueno, lo grabamos en el estudio de Ñaut Gastañaga, que es el cantante de Grises, el grupo Grises, de Cestoa, y la verdad que es súper a gusto. Nosotros ya teníamos producido el disco bastante machacado ya en el, en el local de ensayo. Pero en auto o sea nos ayudó muchísimo sobre todo pues con las guitarras sintetizadores así detallitos pequeños de canciones baterías o sea, él ha aportado muchísimo en el, en el disco y bueno anécdotas así bueno tampoco tenemos <risa> <nada>. <risa> no, no como colaboraciones también pues metimos a, a mi padre Esa sí fue una anécdota un poco especial porque imagínate tu padre ya en casa, ¿no? Pues ya en tu disco también, pues las broncas que se crean en el propio estudio, ¿no? Pero bueno, fue muy gracioso y muy... Y aparte de tu padre, ¿alguien más ha colaborado en el disco? Sí, eh, Natalia Garmendia eh, como voz, como una tercera voz en Izanga y Tece en Sorgin, Seamos Brujas, que es una canción como que... Te hace es dirigida a las mujeres que, que dice que debemos romper con los cánones ya establecidos y que dejemos de ser princesas y, de, y seamos brujas ¿no? Y, y pues pensamos en natalia porque es una amiga ya antigua nuestra con gran trayectoria en el rock y dijimos bueno necesitamos su voz eh, hablando un poquito de las letras de las canciones que queréis expresar en estos 11 nuevos temas la verdad que hombre cada cada letra tiene su, su temática ¿no? y ...son muy abiertas... o sea ...quizá por ejemplo el single ¿no? que me viene ahora... ...Irudiak... ...está hablando de, de una lucha entre quizá dos personas... ...quizá una persona... ...se puede interpretar como, como uno quiera... ¿no? ...pero al final lo que queremos transmitir es que... ...lo que transmite la canción y el videoclip también se puede ver... ...es un, una persona que no se aguanta a sí misma... ...y antes de amar a cualquier persona... ...te tienes que amar a ti mismo... ¿no? ...y por eso dice... ...no quiero ver tu imagen al lado de la mía... Y es el, el simple hecho de mirarte al espejo no y aceptarte. Eh, ¿Quién es la persona encargada de las letras de las canciones? ¿Cómo tratáis un poquito así los temas para plasmarlos, digámoslo así, en la música? Eh, somos Cristina y yo las encargadas de las letras. <risa> Aunque los chicos, la verdad, que, que pinchan mucho y a esto Poco no me gusta. Moja, ¿no? Sí, no, no se moja. Solo para quejarse, solo para quejarse. Pero bueno, también nos han ayudado, ojo, igual pues ya normalmente el proceso siempre es hacer la, la canción, la música, luego hacer la melodía de voz y luego hacer la letra. Entonces, pues, de ¿qué vamos a hablar en esta canción? tal Eso sí que nos han ayudado, la verdad. ¿eh? A veces estábamos perdidas y sí nos han ayudado. He visto la hoja de promoción y me quiero centrar en dos temas. El primero de ellos es el... El tema Chimelecta, que os marca un poco, según decís. Sí. Y luego el otro tema es Iritsiko Daeguná, que es sí. como si escucháramos a los line de los anteriores discos. Sí. Eso venís a decir. Sí. Eh, ¿A qué se debe estos dos temas incluirlos en un tercer disco? Hombre, chimeleta queríamos expresar el proceso que hemos vivido. Claro, el, el segundo disco salió en 2011. La gira pues duró hasta 2012 y desde 2012 hasta 2015 ahora hemos estado pues componiendo en el local, ¿no? Uh -huh. Y pues al final Imanol dejó el grupo porque se tenía que ir a estudiar a Texas. Cogimos a Mikel, cogimos a Joseba, Cristina se fue a estudiar un a Barcelona. Es como que todo fue una odisea tras otra, el grupo se se recreaba otra vez uh -huh. de nuevo cada vez que entraba una persona o se iba otra persona. Y es como que esa odisea la hemos plasmado pues como la larva que se mete... La mariposa que se mete dentro de la larva, ¿no? Y, uh -huh. y se crea la mariposa. nuestra Nuestro escondite era el local. Uh -huh. Y luego, pues con esto ya, de, después de todo el proceso, ha salido la mariposa. Y es lo que transmite la canción Chimeletac. Uh -huh. Y Ritchico de la pues es una canción que compusimos hace bastante. Cuando estaba Inmano, el anterior guitarrista, pero, no sé, es como que aunque sea un line nuevo, este que estamos escuchando, tampoco queremos perder la esencia porque hemos sido lo que hemos sido. Y tampoco nos avergonzamos y estamos muy contentos de haber sido lo que hemos sido. Entonces es como, bueno, vamos a meter esta canción... Como recuerdo, digamos, ¿no? Si te parece, antes de hablar de los conciertos, de los directos, vamos a escuchar un tema del disco. ¿Cuál mm. te gustaría que la gente escuche? ¿Cuál es, digamos, el tema referencia de la banda? Si tenéis alguna así más. Pues la verdad, referencial, cada uno tiene su, su preferida, ¿no? Mm. Eh, en mi caso igual, soñeco y Lluna es la canción que más nos costó sacar eh, exactamente año y medio, dos años. Nos costó sacar esa canción, fue muy peleona, pero yo creía desde el principio en esa canción y al final salió. Entonces es una de mis preferidas. Que estamos manteniendo con Leire Una de las dos vocalistas de la formación online En el programa Euskal Música en Berriozar y Ratia. Vamos a meternos Ahora si te parece hablar un poquito de los directos uh -huh. ¿Qué repertorio tenéis para presentar el disco? ¿Estáis incluyendo todo este disco? ¿Estáis incluyendo eh, clásicos de la banda? Sí, la verdad Bueno, hemos intentado pues eh, Las 11 canciones eh, Bueno, hay una canción acústica Que se llama negra Reguengo Dugu Lloraremos uh -huh. Esa eh, la metimos en el primer concierto porque también venían las, las colaboraciones como chelo percusión y violín de esa canción. Entonces, pues, era el momento especial, la presentación, tal. Pero ahora en los conciertos de directo no, no la metemos. La verdad mm. que, digamos, pierde esa cañita que tiene el directo, ¿no? Entonces, bueno, para pa conciertos igual así, especiales, mm. más reservados, pues sí, la tocaremos, pero... Y luego si mantenemos, pues, las... Nuestras, digamos, estrellas, que canciones estrellas, ¿no? Que han sido, pues, Icharo Penouchi en Caxa, Asken Anches Fena, Leyo Akireki, Garena, Mushukatu Nasasu, Esnasu Ira del primer disco, entonces, bueno, hacemos como un popurrí, uh -huh. más o menos 18 19 canciones. Y bueno, eso es lo que... Eh, ya habéis empezado a presentar el disco, eh, contarnos un poquito cómo han sido esos primeros conciertos para presentar el disco, la aceptación de la gente, porque uh -huh. como has dicho, ha habido un parón de line y os tenéis sí. que... La verdad es como que, bueno, eh, como si fuéramos un grupo nuevo, ¿no? Eh, uh -huh. No sé, es como representarte otra vez <risa> y es rehacer otra vez tu público. Entonces, bueno, preferimos hacer el primer concierto en Tolosa, en Bomberenea, Pues al lado de casa al final pues para que vengan los familiares, los amigos y la gente alrededor que, que te sigue ¿no? y la verdad que fue un concierto muy emotivo, vino muchísima gente y muy especial y luego pues el fin de semana pasado, el, el segundo tu, lo tuvimos en Zamudio uh -huh. y la verdad que también no nos esperábamos esa aceptación, vino bastante gente para ser un pueblo que la verdad no yo no había estado en mi vida ¿no? y muy guay la verdad Sí, muy bien. Y bueno, este fin de semana que viene tenemos en Azpeitia, en el barrio de Nuarbe, y a ver qué tal va. Y luego sí. ya tenéis más conciertos ya para ir presentando este Chimeretac. Sí, por ahora eh, tenemos ya en junio en Asteasu, en Guipúzcoa, luego en Fiestas del Pueblo en Villabona, en julio... Eh, la verdad que están como fechas sueltas. No uh -huh. sé, eh, hemos pensado o hemos supuesto que pensábamos que, que era por las elecciones. Que los ayuntamientos tampoco se estaban mojando tanto para, para acoger a grupos para verano. Lo, lo hemos mm. lo hemos visto así, porque los demás grupos también, la verdad que tampoco tienen tantas fechas atadas como los años anteriores. Entonces, mm. bueno, estamos a la espera a ver qué pasa ahora, después de las elecciones. ¿Y, ¿Y Nafarroa? en Afarroa? En no tenemos ninguno. ¿No tiene ninguno? Verdad. Y en Berriozar sí tocamos hace sí, unos años. ¿eh? Sí, tocasteis hace unos años, sí. por eso. ¿Y repetiríais? Súper a gusto, súper sí, ¿no? a gusto Tengo uh, en mente ese concierto, la verdad, que lo pases súper bien uh -huh. sí. Pues ya sabes Sí, oye, berriozar, <risa> contratarnos <risa> eh, También os hablado al principio de la entrevista que estuvieseis en el BBK Live Ya un concierto sí. importante, sí. cuéntanos, ¿cómo os sentisteis ahí? <risa> pues claro, eh, habíamos dado igual cinco conciertos antes del de BBK Live Y claro, pues llegamos al escenario de BBK Live y nos perdíamos en el propio escenario era enorme para nosotros no pero claro, fue una experiencia impresionante solo podíamos tocar, eh, creo que eran 40 minutos uh -huh. no, no daba para más de 10 canciones Y ya, pues, cinco minutos antes además te decían, cortad ya. O sea que, pero lo bueno fue luego la experiencia, ¿no? Estar allí con los grandes, eh, no sé, 16 años, todo era gratis, era impresionante. Eh, Lleváis, como hemos comentado, siete años en esto de la música. Sí. ¿Eh, Leire, ¿se acuerda del primer concierto que disteis? Sí, claro que me acuerdo. Sí. Uf, fue en, en Arechabaleta, en el Barra Icea, un 11 de abril. Me acuerdo perfectamente, todo, ¿eh? sí, sí, sí, y la verdad es que yo creo que fue un concierto desastroso, pero pero bueno, nuestros padres dijeron que era maravilloso, o sea que había, había que hacerle a, a, caso a los padres, sí, ¿no? sí, bueno, eran... vamos a creerles, <risa> Eh, Habéis sacado en este tercer disco ya un videoclip que se puede ver a través de las plataformas de internet del sí. tema Irudiak. Eh, sí. ¿Cómo fue la grabación del videoclip? ¿Dónde se grabó? ¿Hay hay personas también participantes en él? Sí, pues la verdad que pensábamos grabar el videoclip después de sacar el disco, ¿no? Pero al final pues eh, dijimos, bueno, no, hay que sacarlo ya y hay que grabarlo ya. Y entonces pues, contábamos con Maitena, que es la actriz del videoclip, que es novia de nuestro guitarrista Joseba, y el, el que grabó el vídeo, Odeyes Nahola, que es el reportero de ETV, de Euskal Herria Zuzenean, y es uno de mis mejores amigos. Entonces pues bueno los enganchamos a los dos, ellos escribieron el guión, y al final pues Maitena grabó unas escenas en San Sebastián, en su casa, en su propia casa, y luego pues en la, en la parte vieja de Donosti. Y luego ya, le Cristina y yo, nos fuimos a mi casa de Jaca, a lo de Jaca, a pueblo pequeño. Y allí, pues eh, pues en, en los yerbales esos enormes, pues grabamos eh, todo lo demás. Sí. Eh, ¿Chimeleta, que es el disco más rockero de los tres que habéis realizado hasta ahora? Sí, sin duda. Digamos que antes, aunque fuéramos pop rock, porque claro, el pop rock abarca hasta bueno, de Lady Gaga a, a Vete a ver tú O sea, mm. es enorme, ¿no? Y yo creo que rozábamos más el pop antes, ahora ya rozamos un poco más el rock. Eh, de los 11 temas que se incluyen, personalmente, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo has compuesto en el local? ¿En el estudio de grabación o una vez ya el disco en la calle? <risa> pues, por ejemplo, eh, Izanga y Tezen Sorgin, Seamos Brujas. Sí, es el, el que más, más fácil salió, quizá, uh -huh. y más especial ha sido, sí. ¿Especial por alguna historia en particular, por No, porque enseguida pensamos en Natalia y enseguida ya vamos a Natalia. Oye, Natalia, ¿quieres participar en esta canción? Pues claro que sí. Y enseguida vino al local, pues estuvimos componiendo entre todos, entonces pues bueno, uh -huh. fue especial. Eh, ¿de qué forma se puede conseguir el disco? Pues en las tiendas normales, tanto de Elcar como Eroski, Fnac, Eh, eso Y también eh, Viniendo a los conciertos Que los vendemos nosotros también Y en la página web eh, www.laintaldea.com También se puede comprar el disco ¿Y los demás componentes de Lime son? Cristina, la otra vocalista Javi, el bajista yo en el batería Joseba, el guitarrista Y Miquel, el guitarrista ¿Y algo que me haya dejado aire Que quieras decir Para ir terminando con la entrevista? Creo que no ¿No? No Todo ha dicho ya. Pues si te parece vamos a acabar con otro tema. ¿Cuál nos recomiendas ahora para terminar una entrevista? ¿Una así? Mm, ¿Una así cómo? Marchoso, digamos así. más El que más rockero pueda tener line. ¿Y sanguítes en Sorgin? Sí. Sí. <ríe> pues Leide... Esker Ricasco por haber venido. Bye, Suri eh, y suerte. Esker. Suerte, que todo salga bien y que a ver si nos vemos por aquí, por Berriozar o jo, por Iruñá. estaría muy bien. Con este nuevo trabajo discográfico. Muchas gracias. Vale. Vale, venga. Pues ahí está la entrevista que hemos mantenido Con una de las vocalistas de la formación LINE, más concretamente con Leire Vera Salute Hemos hablado con ella De lo que es este tercer trabajo discográfico Chimeleta, que por supuesto de la trayectoria Musical de la banda, de los discos Y de un montón de historias más En definitiva que hemos sabido un poquito más De esta banda de LINE con este Su tercer larga duración Con 11 temas y bajo el sello De Vaga Viga Banda compuesta por Leire, Cristina, Kaby, John, Joseba y Miquel. Escarri Casco por estar una semana más a través del 100.8 en Barriozario y, y en internet de busquiplaza.net. Recuerda que tenemos una nueva cita el próximo jueves, si nos escuchas en directo, entre las 6 y las 7 y media de la tarde, nueva cita el próximo fin de semana, misma franja horaria, 6, 7, 30 de la tarde, si nos escuchas en repetición, y a cualquier hora del día, de la noche, de la madrugada, cuando tú quieras, en el Facebook del programa, facebook.com barra euskamusicaberriozarisratia, y aparte de escuchar, por supuesto, cada semana el programa después de colgarlos, Después de terminar dicho programa También pues tenemos la agenda de conciertos Tenemos las noticias más destacadas de la semana Novedades discográficas y videoclips Eso sí, por supuesto, de Euskal Herria Volvemos dentro de 7 días No sabemos si con Gobernors o sin Gobernors O sea que si no es dentro de 7 días Será dentro de 14 días Así que la próxima entrevista que tengamos aquí en Euskal Música será con la banda Gobernos y su nuevo trabajo discográfico CD Más de UD. Lo dicho, nos vamos. Es Eskerri Kasko, gracias por estar ahí por nos por seguirnos cada semana disfrutando de lo mejor de la música local, la música que se realiza en Euskadi. Dentro de 7 días volvemos. Hasta entonces, un saludo. Agur. dia. Yeah.